Hola Susuela, buen día ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy, pero muy bien Y, y bueno, bueno, contentos y con ganas de felicitar Por este este nuevo aniversario Que están viviendo Sí eh, Si sí, cumple 56 años La Comedia del Pilar eh, Es el grupo más viejo Del partido Grupo de uh -huh. Independiente Que en su momento se arrancó como Teatro Municipal Y después con el tiempo se transformó En, en una agrupación independiente Autogestiva Eh, y bueno, eso en los 56 años porque tomamos como fecha el primer estreno de nuestro grupo, que fue allá por el año 1966, y eh, todavía para que nos situemos todavía en Pilar no había una sala de teatro, uh -huh. ¿no? no existía el teatro municipal, ¿no? Así que la la comedia es eh, anterior a a la, a la sala que tenemos, ¿no? Y a los espacios que hay hoy en día, que hay un montón, ¿no? Entre ellos, a, a torrentes. Y bueno, este, empezó a ser el 12 de noviembre, justo este fin de semana, justo nos cae el fin de semana este año. Redondo. Eh, sí, redondito. Eh, 12 de noviembre, con la puesta en escena de la obra Un Guapo del 900, clásico, de uh -huh. Samuel Lai, Eichelbaum. Eh, y bueno, este, la, la dirigió en aquel momento eh, Titi Villar, que, que fue, digamos, nuestro nuestro referente, nuestro maestro, y bueno, fue uno de los fundadores de la Comedia del Pilar. Así que, bueno, sí por eso estamos de, de festejo, de aniversario, un grupo que eh, en estos 56 años trabajó en forma ininterrumpida, siempre todos los años poniendo y montando obras, saliendo de gira, generando proyectos, y creo que eso también está bueno para destacar, ¿no? Este, la, la continuidad, ¿no? Eh, y bueno, y a mí me toca ya hace muchos años eh, dirigir este, este grupo, ¿no? Este, ya hace En octubre se cumplieron 20 años que lo dirijo. Eh, así que para mí es, es un orgullo, un placer y, y una responsabilidad eh, estar al frente de la Comedia del Pilar, ¿no? De la dirección artística. Decías, hace 56 años, eh, un 12 de noviembre, era la primera presentación. ¿Está sí. documentado dónde fue esa presentación? Sí, sí. Hay fotos, hay recortes diarios, de todo. Sí, en lo que era la sociedad española... Ya también hay un edificio que está acá en Pilar Centro, a una cuadra de la plaza. Uh -huh. eh, eh, hoy en día no es más de española, por supuesto, funciona una oficinas municipales. Eh, está ahí en en Belgrano y Pedro Lagrada, hay una a una cuadra de la plaza, uh -huh. en esa esquina. Eh, bueno, o sea, ahí es donde se hizo su hizo su debut la comedia del Pilar bien eh, y me decías bueno ahí con, con la de un guapo en 900 ahí hay, hay registro no también de, de esta obra que bueno continuó por por mucho tiempo eh, la, la continuaron presentando eh, y también hay documento de eso verdad Sí sí, por supuesto de fotos este a ver digamos, en pilaraba en esa época que bueno no había eh, tanta este, oferta de, de espectáculos y mm. de actividades entonces digamos Eh, un estreno de una obra era realmente un, un evento eh, en el cual este acudía masivamente la gente ¿no? este, eh, y, y bueno al no haber una sala municipal bueno también hoy en día nosotros seguimos eh, siendo los barrios, a la sociedad de fomento a las localidades es eh, una obra que también este, por lo que supe se llevaron a, a diferentes localidades del partido ¿no? eh, digamos eh, pensemos que yo acabo de cumplir 50 años y digamos la, la comedia excede en, en años no mm. así que eh, todo lo que todo lo que fuimos este eh, aprendiendo la comedia bueno fue por por nuestros maestros que nos fueron diciendo no y bueno por supuesto como recorte de diario fotografías documentación que hay no eh, hay hay un documental muy lindo que hicimos hace unos años mm. con otros compañeros que es sobre la historia del teatro pilarense y bueno se habla mucho no de de la, de la historia de la comedia así que Martín, sí, este, vos, sí, vos eh, decías hace 20 años que dirigís la, la comedia, pero sí. estás desde la comedia de mucho antes. Desde muy pequeño, uh -huh. en realidad, este, eh, un poco consecuencia de mi madre, uh -huh. que o sea, también pertenecía a la, a la comedia del Pilar, y bueno, y, y me llevaba a ver los, los ensayos, eh, y bueno, ahí empecé a... A, a, a meterme en el mundo ¿no? siendo muy muy pequeño siendo un, un, un niño casi adolescente ya empecé a, a trabajar en la en lo que se llama la, una parte muy importante en el teatro que es la iluminación, el sonido este, así que ahí fue mi, mi debut y después, bueno, por supuesto empecé a actuar eh, en algún momento eh, pensé que era necesario porque creo que se tiene que estudiar bueno, decidí estudiar ya a un universitario, teatro, y bueno, ahí me en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, hoy en día creo que se llama UNA, de donde egresé, bueno, después eh, tengo una diplomatura en la un así que, eh, bueno, seminarios de, de dirección, porque creo que en esta profesión este, no se termina nunca de, de aprender y creo que, que está bueno eh, formarse constantemente porque, bueno, como todo, ¿no? Este, el mundo cambia y el teatro va cambiando, si bien hay algo que no cambia, que es lo vivo, lo presencial, el aquí ahora, el contacto con el público, eh, pero pero es fundamental. Este, y, y bueno, sí, está, y siempre, siempre digamos, mi lugar en el mundo, por más que estuviera estudiando en otro lado, acá, allá, siempre, este eh, mi base fue la comedia del Pilar, ¿no? Eh, por eso que eh, confío a mi, mi gran maestro, Titi, en aquel momento, en aquel 2012 en sí. aquel con equi con, con el barco este, así que bueno por eso eh, no solamente para mí es una responsabilidad de lo artístico sino también desde desde esa de ese amor no que, que, que tuvo en aquel momento de, de entregarme la Comedia del pilar para que lo dirigiera para mí realmente fue un acto de amor in, increíble ¿no? eh, tienen algún tipo de, de, de idea de cuántas o registro de cuántas eh, obras la Comedia del pilar ha, ha presentado Uy, oh, un montón, un montón este También hay muchas reposiciones mm. eh, ponerle no sé, qué sé yo Habría que empezar a multiplicar Pero eh, a veces hacemos hasta tres montajes Cuatro, cinco se han hecho por por año Depende también muchas veces también de eh, Hoy en día estamos más haciendo mucho hincapié En eh, preservar eh, las obras, ¿no? Okay. Eh, de hecho, Verona, que es una obra que la seguimos haciendo y que uh -huh. tenemos los derechos hasta el año que viene, es una obra que la estrenamos en el año 2017 eh, con el mismo elenco y, y, y se mantiene el mismo elenco y tiene un montón de, de funciones, la obra la seguimos llevando para todos lados, así que este, eh, no solamente nos hemos abocado a esto de, de montar eh, varios espectáculos al año, sino también en mantenernos uh -huh. que, que las obras en algún momento decanten Este, sola, no no decir, che, hasta acá lo hicimos. Eh, nos ha pasado, ¿no? Con, con muchas obras mm. que tuvimos ¿no? teniendo muchísimas funciones. Así que eso eso está bueno también, ¿no? Porque la obra empieza a crecer, los personajes empiezan a crecer, eh, y, y bueno, en, en cierta manera se amortiza el trabajo que uno hace, ¿no? En montar una obra son muchos días de ensayo, muchas eh, semanas, meses de ensayo, eh, donde hoy en día realmente... Eh, Eh, cada vez cuesta más, cuesta por el trabajo, eh, por los compromisos de la gente, eh, así que eh, también ese, eso está bueno recalcarnos, no solamente cantidad de obras por año, sino también cantidad de, de funciones, ¿no? buenísimo Martín, mencionabas eh, bueno que tu familia, una familia de artistas, te acercaba tu mamá al, al teatro, eh, hoy estás dirigiendo, y también vi que por ahí hay la familia se fue agrandando y que también hay, hay bebés que hoy participan de la Comedia del Pilar. Sí, sí, sí, bueno, pobre, pobre Antonia. Bueno, en realidad tengo otro, otra bebé, que es Martina, que tiene 27 años, que... Claro. Eh, y bueno, pobre Martina también, eh, eh, el este en esta cosa de exhibar si los ensayos de esto y aquello otro, Martina hoy en día también está haciendo su, su carrera, también participa en varios proyectos acá en la Comedia del Pilar, eh, y, y bueno, para mí es un, es un orgullo porque aparte tiene un talento de la hostia, es, es, es una genia y, y, y bueno, pinta para para grosa, para muy grosa, ya lo es, así que haciendo tiempo va a ser temporada en mar del Plaza este año bueno, es vale por dicho 23 uh -huh. así que este y bueno y la pobre Antonia también que después que está ahí Sí sí por supuesto es así es una familia muy multi silencia la nuestra no este cuando salimos vamos para todos lados todos juntos este eh, así que a Antonia a veces le toca por supuesto estar estar en la familia teatral este así que bueno pero yo nunca les, les digo ¿no? al menos me pasó con Martina nunca tenés que ser esto. Esa solita fue agarrando viaje. ¿Y ahí? Sin ninguna sin ninguna bajada de línea. Bien, y ahí se quedaba <risa> en la comedia de, del Pilar, hija y, y nieta. Eh, Martín, este fin de semana hay festejo. Sí, vamos a estar. Mira, el viernes eh, vamos a estar en una sala muy importante, en Capital, sala de teatro independiente, con una historia, con una línea con una biología bien bien clara que es la sala Ana frank en cava vamos a estar este haciendo eh, verona uh -huh. eh, el viernes a las 22 horas y el sábado a las 21 horas acá en, en nuestro en nuestra cueva en nuestro reducto acá en, en, en nuestro lugar de, eh, de ensayo que es torrente eh, vamos a estar haciendo este volver Eh, la estamos reponiendo, la estrenamos en el mes de, de septiembre, la vamos a estar haciendo este sábado acá, así que eh, festejos dobles, viernes y sábado. Perfecto, echa la invitación ahí para recordar a aquellos que están escuchando, ¿cómo pueden hacer para reservar? Eh, siempre eh, por las redes, bueno por las redes, Instagram, Facebook si no te teléfono uh -huh. aquí el 11 40 28 04 23 11 40 28 04 23, nos mandan un un mensajito y automáticamente le, le reservamos el lugar eh, pensemos que Torrente es una sala independiente, con capacidad limitada y que bueno, una vez que llegamos esa capacidad, ya está este, pasamos eh, a otra función así que, eh, si tienen ganas que, que se apuren a, a reservar buenísimo, ahí para estar de festejo este fin de semana, Martín eh, te mandamos un abrazo grande para vos, para bueno. todos quienes forman parte de la Comedia del Pilar y bueno, para para celebrar juntos estos 56 eh, aniversarios y por muchos más Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme a toda la gente de Tincunacu que siempre nos, nos apoya y, y nos difunde lo, lo que hacemos eh, el Teatro Independiente, el Teatro Autogestivo el Teatro de el Teatro del Pueblo, así que muchísimas gracias. No, por favor, y bueno, nada, que la pasen muy muy muy lindo en, en bueno. este aniversario. Muchas gracias. abrazo enorme para toda la para todo el equipo.